Una obra, eh, una obra piloto diría yo para el norte cruceño, no hay otro en el norte, no va a haber otro y no, no existe para realizar análisis de suelo, de agua y por sobre todo los agroquímicos. Tenemos por todos lados los agroquímicos, venta de agroquímicos pero nadie controla, nadie es un laboratorio de ese producto qué, qué tipo de qué de qué calidad están utilizando los, nuestros productores este es una, un proyecto productivo como el fondo viene para todo lo que es producción entonces vamos a apoyar a nuestros hermanos productores del campo de, de todo el norte no solamente de Montero creemos que se va a crear una institución para poder ...ponerse en, al servicio de la sociedad... ...y creo que es si una obra importante, ¿no? Una obra medianamente pequeña... ...si ustedes lo quieren un laboratorio de 2 millones... ...no es mucha inversión, pero... ...el tema de funcionamiento... ...el tema de servicio es importante... ...porque así vamos a poder darle quizás calidad y cantidad en la producción, al hacer un laboratorio de suelo vamos a eh, asesorar al productor si es si, si amerita sembrar maíz, arroz, soya, porque ahora pues, lo siembran a la suerte, eh, no hay esa orientación técnica para que puedan eh, cosechar, ¿no? que para que puedan sembrar y cosechar. A lo seguro entonces por eso creemos que muchos agroquímicos también son tóxicos que contaminan las aguas subterráneas y por ello creo que es de suma importancia esto, no es eh, pareciera algo pequeño, pero es de suma importancia porque vamos a cuidar la tierra, vamos a cuidar el agua y apoyar al productor eh, agrícola del, del norte integrado. El hermano productor pequeño... Mediano seguramente se va a sentir muy satisfecho con el servicio, aunque los grandes lo tienen. Pero aquí con este proyecto vamos a prestar servicio a los pequeños, grandes, medianos, a todos vamos a servir. Porque es un laboratorio público, un laboratorio que va a estar al servicio de toda la sociedad del norte cruceño.